Hola Fabi, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo estás Gonzalo? Una buena victoria que la tuvieron que trabajar mucho pero que les sirve para, para seguir confiando y para estar con, con un pasito ahí en la postemporada. Sí, la verdad que mmm, veníamos, veníamos bien eh, a mediados de abril y bueno, la verdad que nos cayeron tres derrotas consecutivas en casa. con Bahía Vázquez, eh, estudiante de Concordia y Peñarol, y bueno, eso la verdad que nos trastocó un poquito el, la tabla de posiciones, y más teniendo en cuenta lo que dijiste vos anteriormente, no la, la, la baja de, de Fernández Chávez y sobre todo la de Shatman, nos han debilitado bastante el perímetro. Eh, bueno, no obstante, probamos con, con el cambio de Fernández Chávez, con Eva un jugador que, que no ha funcionado nuestro nuestro esquema de juego así que bueno quedamos bastante diezmados, pero eh, con mucha ambición de poder entrar en los playoffs que es el gran objetivo de gimnasia de este año cada una temporada eh, distinta a las anteriores por por ya lo dijimos muchas veces por por cómo encaró gimnasia este año la Eh, la competencia, pero han hecho una una gran eh, primera parte que, que les sirvió para entrar en el super cuatro. Después algunas lesiones, algunos cambios en el equipo hicieron que, que el andamiaje y sobre todo para los equipos como a vos te gusta que jueguen ordenados, este, que tienen tu sello prácticamente este, siempre siempre el tema de cambiar y volver a insertar algún jugador dentro de una estructura siempre lleva tiempo. Gonzalo. Sí, sí, sí, es complicado. sobre todo eh, con los extranjeros y los que han pisado por primera vez el país la verdad que se compiten mucho eh, la verdad habíamos encontrado en, en Evans la ficha que necesitábamos porque era un un, un un tres que podía jugar de dos y de cuatro con un talento ofensivo yo realmente pocas veces vista en, en nuestra liga la verdad que jugó potente con gol Gol de exterior, eh, un jugador de penetración, de poste bajo, completísimo. Pero bueno, lamentablemente eh, me hacía recordar las ligas de, de los principios de los 90, ¿no? Donde sí. había que rendirle pleitesías completas a, a un jugador que pensaba que iba a venir acá a cambiarnos la historia de nuestra vida. Claro, <risa> claro, claro. Y, y, y bueno, lamentablemente no, no, se, no se ajustó... yo creo que no se ajustó en gimnasia y tampoco se iba a poder ajustar en cualquier otro equipo de nuestra liga, que la mayoría trabaja con seriedad y, y ya ese tipo de cuestiones han quedado en el pasado, así que bueno eh, después de la lesión de, de Jantman encontramos en, en Johnson una respuesta rápida el juego estaba, estaba disponible eh, lo ha hecho bastante bien en Libertad y en Sionista, así que bueno Eh, lo hicimos rápido y la verdad que está funcionando bastante bien y ahora tenemos búsqueda de, de un alero grande pero bueno claro. la verdad que los tiempos no surgen y la prioridad es tratar de, de ganar estos partidos en casa para asegurar el puesto en los playoffs claro y, y a veces este lo, lo, lo, lo ingrato del calendario no pero en este caso lo eh, el hecho de que definan los cuatro últimos partidos de local para ustedes es un aliciente también Sí, pero también lo tuvimos en contra... Nosotros jugamos nueve partidos consecutivos fuera de casa en un momento claro, claro. del calendario y que nos costó ocho derrotas. Claro, eh, claro. La verdad, cuando, se, cuando es así, tantos partidos seguidos de locales, tantos partidos seguidos de visitante no, no, no, no es bueno, no es sano. Eh, pero bueno, también nosotros eh, este, este, este último tiempo no, no mostramos una solidez Eh, en casa como para tener la tranquilidad de saber que, que tenemos los dos puntos que claro. lo tenemos que trabajar y sabemos que bueno, cada partido sacando Boca de Hispano que ya ya no Boca supongo que debe tener la cabeza puesta en el cruce con Echagua, Hispano ya no tiene que jugar pero bueno, el, el próximo juego con Quilmes, la verdad que es un partido durísimo Sí, porque además Quilmes viene en un momento muy bueno el equipo de Bianchelli Este, no solamente de local, sino también de visitante y lo demostró otra vez anoche este, ganándole obras sanitarias así que va a ser un rival durísimo Sí, sí, bien de ganar dos juegos en Córdoba eh, la verdad que es un equipo complicadísimo, complicadísimo. Eh, un equipo lleno de energía eh, con gol en distintas posiciones eh, se han puesto muy defensivos La verdad que los vengo siguiendo hace un tiempito y, y me parece que es un equipo este de temer, ¿no? Eh, sin grandes figuras, pero la verdad que todos están haciendo el trabajo y que e imprimen una energía, me hace correr un poco al equipo de Bahía, ¿no? Que desde el minuto cero hasta el 40 no bajan nunca este de presionar, de correr, eh, a menos de cómo va a ser el resultado. Así que, bueno... Eh, la verdad que es un partido para nosotros complicado, pero bueno, sabiendo que, que ganando tenemos grandes chances de meternos ya en los playoffs. Estamos hablando con Gonzalo García, eh, técnico de gimnasia de Comodoro, muy buena victoria de gimnasia anoche frente a Atenas. A ver, yo decía, no sé si llegaste a escucharlo en el arranque del el comentario, pero que parece como que al final que fue facilísimo el partido, el de ayer, metiéndonos en lo que pasó ayer, pero de entrada estuvo muy parejo. Sí, sí, parejo, parejo. Este, Atenas ha logrado un funcionamiento distinto con, con el ingreso de, de los tres jóvenes, eh, sobre todo en defensa, donde yo creo que lo, fue lo que más padecieron durante el año. Eh, y bueno, encontraron frescura ahí, más los jugadores de, de excelencia que tienen, como Logripo, Micula, Bruno. Este, bueno, se ha puesto un equipo... un duro justo ahora final, a, a fin de año, ¿no? a fin de temporada. Eh, y nosotros realmente no estamos, no, no, no, no somos un equipo lineal. Tenemos picos de rendimiento muy bueno y pico de rendimiento, la verdad, malos. Entonces, eh, cada vez que, que entramos a la cancha, para mí es una moneda al aire y cada vez más alta va la moneda. Eh, no sé cómo va a caer. Pero bueno, la verdad que ayer... Eh, veníamos de cuatro derrotas consecutivas en casa eh, era trascendente ganar para no solo para la aspiración de los playoffs sino también como para este, marcar terreno y diciendo bueno volvimos acá estamos y, y cómo analizas este, hasta acá la, la, teniendo en cuenta todo todo el año no y, y lo que pasó en comodoro con lo que vos venías haciendo en comodoro Este, presupuesto, lesionados este, etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo analizaste acá la campaña de tu equipo? mira yo creo que fue una campaña eh, con, con picos de rendimiento, nosotros tuvimos un, un noviembre muy bueno, un noviembre barra diciembre bueno eh, ya a mediados de diciembre a nosotros nos tra trastocó mucho el el esquema del equipo y la lesión de Romero no lo pudimos no lo pudimos resolver eh, y fue ahí donde perdimos bastante terreno eh, ahí tuvimos ocho partidos consecutivos con derrota y nos hizo perder un poquito de estabilidad y después eh, el, el 2017 irregular la verdad un equipo irregular con actuaciones muy buenas y con actuaciones malas no no La verdad que nunca encontré un equilibrio, ¿no? Eh, amén de las lesiones y los cambios que tuvimos. Eh, y también creo que eh, en el caso de, de, de Shaw, que es, para mí es un, un gran jugador, le, la liga con tantos partidos tan seguidos eh, lo fue desgastando mucho, ¿no? Y hoy yo lo noto, lo noto un poco un jugador medio como gastado. Eh, y, he notado un poco eso pero bueno en, en definitiva el balance hasta acá es, es ese la verdad que queremos entrar a playoffs y queremos ver eh, nuestro desempeño en los playoffs, hasta ahora no tenemos nada asegurado porque estos tres partidos que perdimos en casa eh, nos hizo sembrar una duda que claro, duda claro. Que, que sí, y bienvenida sea también la duda porque te pone alerta la duda ¿no? porque <coughs> muchas veces poniéndonos la camiseta y jugando en casa, era como que, que ya estaba, estaba el partido resuelto. Y bueno, nos dimos claro, cuenta claro. Que, no, que no es así. Está muy bien, está muy bien. Eh, Gonza, un análisis de, en general de Gonza de Gonzalo García, con que estamos hablando. Buena victoria anoche de, de su equipo, que lo pone otra vez en, en, en muy buena carrera para, para poder clasificarse para la postemporada. Tres partidos le quedan de lo al equipo patagónico. Este, digo, un, un balance general de la Liga ¿Qué te pareció hasta acá la Liga Nacional? Vos tenés buen ojo Vos sos un, un tipo que sabe analizar las cosas Y, y por eso la consulta ¿no? eh, Bueno, le, le, le he visto pareja Creo que hay una paridad importante Entre todos los equipos eh, Bueno, dos, dos equipos que han marcado el rumbo Por personal y juego Como... San Lorenzo y San Martín, creo que por más que no haya una diferencia tan importante eh, con Ferro o con Estudiantes de Concordia, los dos punteros de la zona norte y sur respectivamente, eh, sí en personal y en juego creo que han sido superiores. Eh, y bueno, y hay, hay equipos que realmente eh, no me asombran, pero la verdad que han hecho muy bien las cosas y están muy bien como Ferro y... y Estudiantes de Concordia, ¿no? Que, que, bueno, pueden dar una sorpresa en los no so, playoffs. Sorpresa entre comillas, ¿no? Porque va segundos, segundo, porque la verdad pueden aspirar a algo importante, pero me parece que, como están todas las vistas, todo puesto en San Lorenzo y en San Martín, eh, hay que tener eh, recaudo con Ferro y, y Estudiantes de Concordia. Y bueno, después eh, creo que hay, hay mucha paridad en la Liga Eh, a, a mi criterio se hizo, se hizo un poco larga eh, mucho, muchos partidos este, en, mucho tiempo de, de juego eh, pero en definitiva creo que, que está pareja y, y eso la hace atractiva está muy bien eh, Gonza te agradecemos mucho el contacto gracias por, por bueno, cada vez que te requerimos estar del otro lado Este, siempre explicándonos cosas, este, opinando. Gracias, en gracias serio, de todo corazón. Y ojalá que estos tres partidos este, les sirva como para poder meterse en la postemporada. Gracias, Fabi. Te mando un abrazo grande. Ahí está la palabra de Gonzalo García, el técnico de gimnasia. Bueno, hablando un poquito de.